¿Quién les traje para hoy? Cuando quieren hablamos de comida bueno. canábica, eh? pero este, ¿qué les traje para hoy? Y bueno, el INASE viene cumpliendo. Vamos a hacer un poquito de una, un recorrido histórico. El 28 de abril, no hace tanto, fines de abril, casi mayo, el INASE y el Ministerio de Salud de la Nación eh, firmaron conjuntamente una resolución eh, que habilitaba la inscripción de germoplasma argentino nacional, o sea, semillas de cannabis, este lo que posibilita este su futura... Este, comercialización. Prometieron que para fines de 2022 iba a haber este unas 3 o 4 cepas autorizadas y por suerte ayer ¿m? tuvimos la, la gran noticia de que se aprobaron las dos primeras eh, cepas este para comercialización a nivel nacional. Te hago es, un punto Caño, esto dice? significa que estas semillas que fueron desarrolladas en nuestro país tienen de ahora más una patente que hay alguien que es dueño justamente de esa cepa exacto, son este obtentores o sea, pueden comercializar y lucrar con eso, con su trabajo y con su desarrollo genético ¿sí? uh -huh. este esto fue, tiene muchos beneficios por supuesto que uno va a comprar una semilla ya sabe que tiene una calidad determinada que están certificadas, que están trazadas este recordemos que estos son semillas que se aprueban porque hay cultivares dentro de esta gente que está inscripta está inscrita como cultivar y los cultivares llevan miles de plantas y miles, uh -huh. no estoy exagerando, ¿sí? uh -huh. miles como mínimo este entonces es, son sus genéticas que están súper estabilizadas super probadas y que uno las puede comprar de manera segura no como ahora que quien está inscrito en el Reprocan, o quien está inscrito en el registro municipal de la ciudad de santa Rosa quiere comprar una semilla tiene que acudir sí o sí en el mercado legal mañana también pasa eso que esto esté habilitado no quiere decir que mañana la vayan a conseguir porque va a llevar sus tiempos que llega a una góndola por uh -huh. decirlo así de alguna manera este pero bueno esto evidentemente además este trae un buen impacto en cuanto a fuentes laborales hay gente que, que estaba en la clandestinidad que estaba corriendo riesgo de estar presa y hoy está vendiendo genéticas germoplasmas in inscriptas este en la ley argentina 2247 del Ministerio de agricultura, agricultura y pesca que habilita esta venta y además contribuye por supuesto y por sobre todas las cosas a la soberanía tecnológica nacional uh -huh. ¿Mm? ahora Bien, y los datos de color, que esta es una re buena noticia, pero si la queremos poner un poquito más de color a esta noticia, las dos cepas aprobadas, una es la CAT 3. Uh -huh. que es CAT 3? Uh -huh. Es la cepa argentina terapéutica número 3. quien la desarrolla? La desarrolla este el CONICET. Pero, ¿de dónde viene esta cepa? Esta cepa viene de un gran cultivador que se llamó el profe Loza, Daniel Loza, quien tenía su página Quinto Elemento un personaje que ha dado cátedras, pero que lamentablemente le tocó la cárcel por cultivar, en la cárcel le tocó la enfermedad, después le tocó la libertad, pero salió enfermo, y después de la enfermedad vino la depresión y después vino la muerte. ¿Mm? este Y hoy en día el CONICET está reproduciendo y está este, trabajando su cepa para que cualquier inscriptor en el otro procán la pueda utilizar, así que bueno el profe que hizo todo ese trabajo en absoluta clandestinidad, que pasó por la cárcel y terminó... Este, yéndose de entre nosotros y de nosotras este hoy hoy cumple un, un gran objetivo es tremendo esto que decís porque muchas veces pensamos en las organizaciones que han tenido mucha visibilidad en los últimos años pienso no sé en mamá cultiva u otras organizaciones de la sociedad civil por ahí asociados sobre todo a la utilización del cannabis terapéutico Pero estas historias de personas que han dejado su vida por la investigación, que han sido perseguidos, está bueno ponerlas en, en, en sobre el tapete, saber que existieron y que siendo parte del Estado, en este caso como investigador de, de, de, de, de un organismo como el CONICET, hicieron también su aporte. Prohibicionismo in your face, se llama esto, estamos muy orgullosos de esto y muy contentos por esto. Y la otra cepa, que también seguramente nos va a poner contentos y contentas, uh -huh. este es una cepa que, que proviene de un banco genético que se llama Mamua Seeds. No es un banco genético que tenga el trabajo que tuvo la otra cepa, uh -huh. el trabajo del profe Losa fue un trabajo bastante largo. Pero esta cepa este, que se aprobó, eh, la, este este proyecto lo dirige y lo sostiene una mujer. Eh, o sea que tenemos dos cepas en el país las primeras dos semillas nacionales son una es del profe Loza y otro eh y otras semillas de una mujer y por El qué? macho y la hembra. Sí, y por, no no conozco el nombre porque conozco solo el seudónimo quien quiera seguirla tiene muchos seguidores en Facebook se llama Genoma Humano. Este esta persona esta mujer que cultivadora y por qué lo quería recalcar porque la, la impronta de, de las mujeres en la industria del cannabis viene siendo muy pero muy importante y esto prueba eso no uh -huh. estamos hablando de un cultivar que, que tiene que tener mil dos mil plantas para, para ser aprobado por el inta son todos procesos largos y con mucha revisión de, del estado eh, y, y las mujeres en esto vienen luchándola desde desde las mamás cultiva desde desde las mamás que, que han llevado adelante luchas que eh, que están en, en muchos lugares de De la, de la industria y de la cadena de cannabis y hoy en día lo están lo están esté plasmando a través de un germoplasma nacional así que Felicito por eso a las, a las compañeras cultivadoras y es un gran orgullo también. Hay un movimiento feminista canábico muy importante, uh -huh. muy importante uh -huh. que también, digamos, hace sus, sus eh, reclamos e interpelaciones hacia adentro del movimiento canábico, sobre todo esto de a lo que hace referencia de eh, la cadena de producción, en qué lugares eh, quedan uh -huh. las mujeres en esa cadena de producción. Vamos a charlar también... En con alguna de las compañeras caño esto está esta registración esta patente cómo va a afectar en los precios no eh, hoy cuánto sale en el mercado ilegal comprar semillas lamentablemente eh, el precio lo pone lo pone el, el, el vendedor y precios hay de todo tipo pero el problema más grande es que primero cuando lo compra le, le llega cualquier cosa claro pero muchas veces directamente no llega y claro. Y cuando hablamos de semillas a nivel... Hay estafas, digamos. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, una semilla, una semillita puede salirte 2.000, 3.000 pesos, 4.000 eh, también, 5.000 también. Son semillas que uno las tiene que traer de Europa, o, bueno, de otros lugares del mundo. este Porque acá en Argentina comprar semillas este de bancos, por supuesto, como no existen, ahora tenemos estas dos, uh -huh. pero lo que hay, eh, están empezando a aparecer bancos, eso uh -huh. sí. Hay algunos bancos, pero no comercializan semillas nacionales, o sea, son todas importadas, por ende, eh, eso que hablábamos hoy de soberanía tecnológica, ¿no? Vamos a tener semillas seguramente un mejor precio que lo que conseguimos afuera eh, y por supuesto eh, de manera legal y segura. La última, el 18, 19 y 20 de marzo eh, va a ocurrir en Torkins el campamento canábico. Sí, ¿Qué sí, es sí, eso? Sí. ¿De qué oh, se bueno, trata? Me encanta el son, campamento. Son, son tres días para estar fumado, para perderse del mundo, para estar del orto. No, no, bueno. Eso <risa> eh, eso sería lo que dice la mirada prohibicionista, claro. ¿no? Bueno, nosotros que el prohibicionismo, digamos que, que, que nos importa una gónada, este eh, se ha organizado este gran evento en la ciudad de Torkin, que Torkin es como una capital porque ha habido una revolución en Torkin hace unos años, apareció pareció un fiscal que era más parecido, no sé el nombre, no no importa tampoco el nombre del fiscal, este pero era más parecido a un Juan Carlos Tierno que tenemos claro. acá, bueno, era de bien sí. Empieza una, una raíz de allanamientos que ah, terminó deteniendo hasta concejales que tenían sus plantas resguardadas en el mismo Instituto Nacional de Tecnología de tecnología Agropecuaria. Una locura. Fue una pueblada de ahí en más. El pueblo tomó otra visión del cannabis y hoy lo ve como un incluso, no solo como una instancia de la industria para incorporarse en el cannabis, sino también con un ag valor agregado del turismo, está involucrado hasta el intendente, fue un hecho que se presentó en el teatro de la municipalidad de Torkins y bueno, van a ser tres días de campamento, empieza hoy, estamos a 326 veintiséis kilómetros de Torkins. No hay ¿Podemos... más lugares, eh? yo me enteré que ya estaba todo, todo, todo colmado. hay para ¿Usted ir, va a ir o no? No, no puedo ir, me gustaría ir, pero este este fin de Esta no puedo. Es lindo Torkins, yo estuve hace poco, está en sí, lindo lugar. Sí, y es bueno decir, primer campamento canábico de las sierras bonaerenses. En ¿sí? la capital del fumón. Y en la capital del fumón, <risa> la capital del Faso. ¿Y qué va a ver Bueno, no se va a hacer un campamento aglutinado, va, va a haber campamentos en distintos lugares del cuerpo, creo que son del pueblo, digo, son tres o cuatro lugares donde va a haber este campamentos y después, bueno, a raíz de eso, como están separados, va a haber marchas de un lugar a otro para por la despenalización, por esto, sí. por aquello bueno, pero va a haber charlas de médicos va a haber uh -huh. charlas de veterinarios, va a haber charlas de odontólogos, este va a haber charlas de expertos en cultivo, va a haber espectáculos musicales y toda la magia del humo blanco. El porro porropalusa exactamente. Está bueno y más barato seguro. Sí, Le La última que le hago yo, Caño, es eh, ¿qué tiene que pasar para que nosotros, argentinos, argentinas, argentines, podamos acceder a una de estas dos cepas que fueron registradas? ¿Qué Perfecto. va a pasar? Para poder acceder a una de esas cepas tenés que ser un cultivador registrado en el rérocam uh -huh. a nivel nacional este ya sea como cultivador solidario este como usuario medicinal este como cualquiera de las formas que permite el retrocam el reprocam pero bueno esa es la única manera de acceder ahora habría que ver a futuro qué va a pasar con los registros eh, que se han creado en el, distintos lugares del país como en el, en el caso de santa Rosa uh -huh. a ver si este también estarán contemplados serán serán dudas que nos iremos evacuando en, en los próximos días pero todavía no están a la venta estas semillas no No, recién se firmó ayer la resolución el 17 de marzo, este y bueno, seguramente serán los pasos burocráticos y hasta que esté el packaging disponible. Excelente caño hasta el viernes que viene? Por supuesto. Bueno, y me vas a traer cosas de gastronomía canábica. Me gastronomía, canábica. ¿cómo que no?